Que lo están subiendo cada vez más y hay menos trabajo, y como que mucho. O sea, uno lo toma en colectivo porque lo lo necesita, pero hay veces que uno no llega con, con el presupuesto. ¿Viajas todos los días? ¿Cómo te afecta? Sí, todos los días. Y al bolsillo afecta bastante. ¿Qué opinas del nuevo aumento del boleto? Y sí, que está mal, porque al final sigue siendo lo mismo el colectivo ni siquiera eh, funcionan bien a horario. ¿Cómo te influye? ¿Viajás todos los días? ¿Lo usás para ir al trabajo? Sí, todos los días hago más o menos cuatro viajes por día, así que un montón ¿De cuánto cargas cada vez que cargas? Y de a 100 pesos Que Viajar varias veces en el día es mucho ¿Usted viaja, lo usa para el trabajo o viaja frecuentemente? Sí, viajo, casi tengo tomado cuatro colectivos ¿Y cuánto le carga cada vez que, que, que va al, 100, a la parada? 100, 150 pesos por día casi ¿Cuánto le dura? Dos, tres días. Nada más. Muchísimas gracias. gracias.